Ayer sí. alrededor de las 2 de la mañana hubo gente que escuchó una explosión. Sí, explotó un camión. ¿Sí? Lo iba a comentar, sí. dos temas iba a comentar. Uno era del camión que explotó en la Rotonda Norte. Eh, primero explotaron las ruedas y largaron... Un ¿Pero fogonazo, cómo va a explotar un, de... un camión, Mauro? Explícanos, a ver. No, no, explotaron las ruedas de un camión. Ah. ¿Todas? No, no, explotaron las ruedas que van, este, vieron que los camiones tienen, sobre todo en los acoplados, algunas ruedas que no apoyan en el, ah, sí, en, sí. En el pavimento, Sí. bueno, que esas habitualmente se usan cuando tienen que eh, subir alguna loma o apoyar un poco más el acoplado, esas ruedas explotaron, no pasaron sí, demasiada oh. información desde la policía, nos tiraron así un, una data muy muy por arriba, pero sí le consultamos a dos o tres personas conocidas que viven más al norte de la ciudad y efectivamente dos, dos y cuarto de la mañana escucharon una explosión. Primero una, después dos, así que ha explotado una goma y después otra. ¿Pero qué, por y... qué habrá sido el cambio climático? No, ¿El cambio climático? la verdad que no sé, no, estoy, no, no estuve en el lugar. Pero hay Do que tirar una así, hay que tirar. Mercurio pero no retrobar. sé por qué, pero a esa hora yo me desperté, no sé si fue por el, el ruido o qué, pero me desperté. Y nada, qué sé yo, me, me pareció que había un ruidazo y después me volví a acostar. Después, cuando me levanté cerca de las 6 de la mañana, vi ahí en redes que había un tole-tole con una explosión. Sí. Eh, la, la, la policía no informó demasiado, más allá de lo de que accidentología tenía como una... como una una versión tampoco muy confirmada pero sí después algunos algunos vecinos hicieron una un video de video muy cortito de, de, del, del camión un camión con un acoplado muy muy largo eh, con este con una llamarada que, que que se veía en la parte de atrás claro es como que explotó y se prendió fuego claro intervinieron bomberos los, tuvo que ir bomberos claro vinieron sí. los bomberos apagaron un poco el incendio muy muy chiquito uh -huh. no pasó nada no le pasó nada a nadie pero sí este dos gomas de, de un acoplado de un camión explotaron cerca de las dos y media de la mañana qué lo parió bueno mira sorprendido en la ciudad de Santa Rosa pasan cosas raras sí pasan cosas y viste después la gente pregunta y en redes sociales a ver qué pasó alguien escuchó algo y bueno sí, bueno este se van se va armando la la información les cuento una una una buena noticia que está bueno también dar buenas noticias Porque se viene el frío, se vienen los fríos en mayo, junio, este, y los asentamientos de la ciudad de Santa Rosa se calefaccionan habitualmente con leña, eh, con, este, con estufas a leña. Eh, ayer eh, la comisión vecinal del barrio Santa María de la Pampa eh, bajó al asentamiento Micaela García 10.000 kilos de leña. Eh, lo van a repartir entre unas 50 familias, unos 200 kilos de, de leña para cada una de las familias, es una gestión que hizo la, la comisión vecinal junto con, con otros vecinos de la ciudad de Santa Rosa para dar una mano a, esa, a ese grupo de personas que viven en el asentamiento Micaela García y a partir de, de hoy ya van a empezar a repartir cerca de, de 200 kilos de leña por casa o por, por familia para más o menos este, soportar estos fríos que de a poquito se van viniendo, por ahora no son tan crudos, pero sí se puede llegar a venir un, un invierno bastante bastante fuerte, bastante este, complicado para las personas que no, no tienen calefacción a gas. Así que ayer bajaron cerca de 10.000 kilos de leña en un acoplado grande, importante, una gestión que hizo Fabián Avendaño, nos contaba el, el propio Fabián, Eh, que tenía ahí una este, una idea de poder conseguir un poco de leña, no sabía que iban a conseguir tantas, eh, tantos kilos en este caso, y bueno, lograron conseguir un cerca de 10.000... y recordemos que mil kilos de leña cuesta 25.000 mil pesos. En serio, así oh. que es, es importante una ayuda para, para las, las familias de, de esa, de esa barriada, nosotros decimos barriada, pero es un asentamiento que no está todavía conformado como un barrio. y que están pidiendo los servicios básicos, la luz, el gas, el agua, sobre todo la luz. Así que ayer se se les bajó... en un camión mucha mucha leña y es una ayuda importante para para familias que no la están pasando bien claro eh, y ojalá que se repita esto el mes que viene y, así, y sobre sí. todo en otros asentamientos sí, sí. Eh, teníamos entendido que algunos vecinos y vecinas de los asentamientos se organizan y van a algunos lugares puntuales claro. a cortar leña con sí. hacha sí. Hay, hay que tener motosierra o algo uh -huh. de eso como para hacerlo un poco más este más amable al trabajo pero en este caso eh, toda leña cortada que sirve para las De leña, que eso también es importante. Las, las estufas de leña necesitan un, un corte de leña un poco más chico que lo habitual, como claro. como se corta a granel. Así mm. que, bueno, 10.000 kilos de leña bajaron ayer en el Santa en el Micaela García y lo van a repartir hoy más o menos en unas 50 familias. Bien, bien, Mauro. Bueno, eh, excelente noticia. Eh, ¿Algo más? No, cuando sea necesario, que estamos. Bueno, dale, nos reencontramos luego. Dale, Palí, hasta luego. Eh, nuestro cronista de exteriores,